Cuando María puso la piedra en dicho lugar, apareció otro mensaje. ¿Qué tenía? Tenía la dirección de un lujoso castillo de diamantes. ¿Qué debería hacer Luna? ¿Debería ir al castillo? O avisarle a su profesor con la situación.